ピーターの顔が見えます。 Aunque parezca un desafío, yo no desconfío. No es nada personal sentirse tan vacío. Los platos roto s decorando la cocina. Miro por la ventana, siento que no s vigilan. Desde hace dos semanas no cierro las pupilas. Ya s e n t e yo de mis negocios en la esquina. Ya va otra noche que no siento tu perfume. Mujer, ¿dónde estuve? No sé cuánto anduve. Pero pasa el tiempo y siempre mis poderes suben. Yo no me puedo quejar con todo lo que tuve. Si lo mantengo fresco, si lo mantengo real. Me destaco por ser honesto en las instrumentales, haciendo m a m b o criminales, pa' que esto no pare, cerca del perico y lejos de los f e d e s d a l e Tengo un dolor, tengo un dolor. 私の心の声が聞こえますか No quiero el número del diablo que me vaya a indicar cuál es mi señora, que estoy mejor a solas, mirando el mar las olas, porque el que ría la mañana por la noche llora. Hágame caso que yo no hablo por hablar, ni canto por cantar, ni cambio nunca de lugar, yo soy así, y por ser así ya no estás acá, f u m a n d o a la orilla del mar o yendo juntos a la par, estoy corriendo como siempre a la deriva, jugando en grandes ligas, luchando con lo poco que me queda en la partida, buscando una salida para esperarte siempre por los años que me quedan. よかった。